familia verde, ¿cómo estamos? Buenas tardes, son las 7:07 de la tarde. Hora del centro de México. <risa> Exacto. <risa> Programa número 13, chicos. Martes 13. No, maestro, ni martes 26. Ni... Perdón. <risa> martes ni te cases ni te embarques. Ah, eso sí, no sé por qué. No es un día cómodo para casarse, la verdad. Entonces, no sé por qué empezaron a decir eso. Bueno, pues es un dicho ya del dominio popular. Pero aquí estamos en el... bueno, se, se siente un poquito de calor, que estaremos unos 35 grados. Ay, no sé. Pero es pero calor humano, calor rico. La verdad que sí se siente bastante, bastante fuerte el calorcito el día de hoy. Y eso es que hoy no veníamos corriendo, chicos, ¿eh? Hoy veníamos así con toda la tranquilidad del universo. 33 grados centígrados. Ay, pues parecen como 38, a diría la Lalo. <risa> Fíjate nomás a la sombra, Dios. No, bueno. Pues familia, queremos saber cómo están. Eh, platíquenos, mándenos mensajitos, háganos saber que ya están ahí. Parece que el día de hoy vamos a tener mucho público. Eh, como siempre. Ah. Como siempre, miles y miles. <risa> no, chicos, vamos a, a mandar de una vez saludos. Eh, vamos a mandar saludos a Alimentos Veganos Isis, que ya están abiertos, chicos. Ya pueden ir a cenar con ellos de martes a domingos. Ah, de marzo a domingo de a partir de las 7 de la tarde acuérdense que unos días están hasta las 3 de la mañana otros días hasta las 4 agüita fresca eh, tepache Sí, los fines de semana sí creo que viernes sábado y domingo algo así sino que george nos nos eh, diga lo correcto para, para mandarles ahí la información adecuada Así que todos los trasnochados vegetarianos, veganos, ya tienen un lugar donde pueden ir de madrugada. Sí, también. Si andan en el traguito, pues ahí ya pueden llegar a cenar sin ningún problema. También los vegetarianos y los veganos nos desvelamos de vez en cuando. <risa> <risa> ah, nomás de vez en cuando. Buenas tardes a Poncho, que ya está aquí en, en todo el asunto tecnológico, dejando todo perfecto. Saludos al buen Ixbalanqué. Saludos al señor Sergio Fong. Que ya saben que es el autor intelectual de todo esto. Saludos a la güerita que también nos está escuchando. ¿Dónde están ellos escuchándonos, maestro? Ten, en, en la... ¡Ah! ¡Librería sí. La Rueda! Se le aquí en maestro. el Chinatown. Es que lo estaba confundiendo con el salón. Pero no. Estamos en Librería La Rueda. Aquí en el barrio chino. Denominado barrio chino. Uh -huh. Y este, esperamos que balanque venga para encargarle los cafés rigurosos y el té. Sí. Para poder conversar aquí a gusto. También le vamos a mandar saludos al señor Guillermo Rodríguez, que sabemos que nos está escuchando. Le vamos a agradecer porque el día de ayer nos ganamos una orquídea. Es nuestro orquidiólogo de confianza. Exactamente. Especialista en orquídeas. Exactamente. Ya los vamos a invitar próximamente, chicos, a que nos platique de todo eso que él hace de esas flores tan maravillosas. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. De hecho, el, el tema que vamos a tratar es, es interesante. Ya ven que a nosotros nos interesa mucho la difusión de, de la cuestión de, de la salud. Sobre todo ahorita con el problema de, le, de, la, de la epidemia del, del COVID-19. Eh, lo que tenemos que cuidar y fijarnos en, en, en la ingesta, qué es lo que comemos. Y, y en las emociones con el trabajo físico. De hecho, por eso estamos realizando... Las clases vía internet de baile, eh, lo, todo entre semana, de lunes a viernes, exceptuando el martes, que es cuando estamos aquí. Exactamente. Y bajo ese tenor tenemos aquí un invitado especial que Meche les va a presentar. Nada más, me voy a permitir, lo voy a hacer esperar un minutito. Tenemos una petición especial, maestro. Mm. Hoy nos están escuchando desde Sao Paulo. ¡Órale! ¿En dónde es eso? En Brasil. En Brasil. Nos está escuchando allá la señorita Claudia Verona Ller Llerena. Me supongo que está haciendo más calor allá, entonces un caluroso saludo. De aquí también. <risa> un caluroso abrazo. Un abrazo. Ok. Eh... Ella nos pidió eh, que mandáramos unos saludos muy, muy especiales a la Escuela de Idiomas 7, que está ahí en Sao Paulo. Eh, me parece que ella da clases aquí en este lugar, clases de español, y nos pidió unos saludos muy especiales para algunos de sus alumnos. Entonces, ahí les va, chicos. Primero, les agradecemos que nos estén escuchando. Estamos acá en Guadalajara, en México, Y, pues, qué padre saber que tenemos gente que no existe fronteras para estar comunicados. Así que ahí les van los saludos. Rafael Venturoso, Marina Ricci, Lucy Nakajara, Lu Harumi y Priscila Alcántara. Mm, un sac. abrazote, chicos, para ustedes. Desde Hoy, Guadalajara. Desde Guadalajara. Hoy traemos una cancioncita que tiene ahí como un toque de samba. Esperamos que, que les guste muchísimo Que nos escuchen todo el tiempo, que a partir de hoy sean nuestros escuchas de, de martes. De hecho, como brazucas han de ser futboleros, ¿no? Y han de recordar, no sé si les tocó vivir, pero sí por que, que les hayan contado de en el Mundial del 70 aquí Brasil fue como su casa. Cuando me Brasil fue campeón en el 70 aquí en México, estuvo aquí en la ciudad de Guadalajara. Uh -huh. Y la ciudad de Guadalajara fue como una sucursal de, de Brasil aquí. Está la Plaza Brasil, de hecho, ahí en el, en el Estadio Jalisco. Ah, mira. Ah, yo no sabía Los eso. brazucas, sí. Como bueno, a... es que yo no soy tan, tan futbolera y de repente hay cosas que yo no sé, pero... Ah, no, pero yo sí lo sé. Sí, ya sé. <risa> eh, oye, pues, ¿te parece igual que nos platiquen? Eh, igual nos pueden mandar mensajito y que nos platiquen si son futboleros, que les gusta, si les gustó el programa y todo eso, ¿sale? Claro que sí. Les dejamos ahí de tarea, chicos. Y pues, ahora sí, después de haber mandado eh, estos saludos, Eh, vamos a hacer presentación de nuestro gran invitado del día de hoy Le pedimos que se haga un poquito hacia y adelante le los micrófonos Le vamos a dejar unos micrófonos eh, Les vamos a platicar, Beto y yo conocimos al ingeniero Juan Ramón Rojo Hace, ¿qué será? ¿Unos tres años? Pasadito de los tres años, ¿unos cuatro años quizá? Unos tres años probablemente Ah, como tres años. Nos conocimos ahí en Sader. ¿Se acuerdan cuando trajimos a Benja? Que dijimos que en ese entonces se llamaba Ceder. Pues ahora se llama Sader y también tuvimos ahí el gusto de conocer al ingeniero. Yo les voy a platicar. ¿El ingeniero es un ingeniero agrónomo? ¿Así me dijo? ¿Cuántos años sí, hace de que es ingeniero? Desde 1993. Joven. <risa> Muy joven. Claro que sí. Bueno, no diga cuántos, maestro. <risa> ok, 27 años. ¿Cuántas cosas no habrá vivido ya en esto? Pero, bueno, háganos una pequeña presentación. O sea, usted trabaja ahorita para saber o en saber, pero también tiene un negocio propio. Entonces, platíquenos un poquito de las dos cosas, ingeniero. Bueno, primeramente, buenas tardes a todo el público. Eh... Yo soy ingeniero agrónomo de profesión, apicultor de corazón y vendedor por necesidad. No, no sé bueno, no, sí, pues eh, ¿por qué no? Eh, no Nuestro conocimiento sobre las colmenas viene desde 1935, desde la era de mi abuelo, Celadino Rodríguez, en el pueblo de San Juan Evangelista cuando tenía sus colmenas. Desde aquel entonces wow. Después mi papá le siguió con la tradición Y ahora nosotros somos la tercera generación de apicultores wow ¡Qué genial! Y aparte, bueno, en el ámbito profesional Pues trabajo dentro de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Del gobierno del estado de Jalisco ¿Y qué le toca hacer ahí, ingeniero? Estoy en el área de credencialización Para todos los productores uh -huh. agropecuarios En la credencial agroalimentaria Llámese eh, ganaderos, agri eh, agricultores, uh -huh. pescadores Uh -huh. eh, es para registrar sus unidades de producción en la cuestión del, del Estado, uh -huh. en un registro, una patente. Y ahorita con lo de los apoyos, pues están requiriendo también que estén organizados, ¿no? que tengan todos sus documentos en regla para poder acceder. Qué bueno, porque luego acá el maestro, como usted sabe, él es contador. Y, y de repente se da cuenta que la gente dice, ay, pero es que no me apoyan. Pues sí, pero es gente que no está dada de alta. Entonces, ¿cómo quieren que los apoyen y no quieren dar algo a cambio, no? Así es, hay que estar con todos los documentos en regla uh -huh. para cuando se llegue algún apoyo, ya sea gobierno federal, estatal, municipal tener todo lo que se requiere para estar siempre al día y a la vanguardia. Todo el derecho, ¿no?, de, de recibir sí. esos apoyos. Oiga, y pues hablando un poquito de apoyos, a ver, vamos a hacer historia. Cuando nos conocimos, que fue el mismo tiempo de que estábamos ahí con, con el buen Benjamín, que ya urgele volver la al fecha. buen Benja, jaja. <risas> Eh, en ese entonces nosotros estábamos muy apoyados por la secretaría, nos daban chance de hacer eh, lo que el licenciado le llamaba caravanas, caravanas. porque no eran tianguis, eran caravanas, sí. eh, nos daban como, como mucho apoyo, no económico, porque bueno, al menos yo nunca recibí económico de ellos, pero siempre era todo el apoyo de llevarnos a, a donde había gente que podía interesarse en nuestros productos Eh, cambiábamos a mí me interesa su opinión convenja, él, él nos dio su opinión qué pasó después de que esto desapareció yo quiero que me diga qué pasó con usted, con sus productos después de que esto desapareció bueno, cuando nos invitaron a participar en las caravanas que era eh, acudir a las colonias marginadas de Guadalajara para ofrecer productos buenos bonitos y baratos, de Ajá. calidad no todas eran eh... marginadas Si sí, llegamos a ir ahí a una, dos, que tres, que era donde menos compraban, pues sí, pero, pero bueno. <risas> pero la idea era, pues, apoyar a la gente de más escasos recursos. Sí. Pues, y a, llevarles eh, alimentos sanos y económicos, uh -huh. eh, a precio de productor. A nosotros nos invitaron a participar en ese tiempo eh, y yo emprendí un negocio que se llama La Casa de la Miel. Sí, me consta. En ese tiempo que <risas> mi sobrina Alejandra era la que se encargaba de las caravanas. Oigan, ¿nos están escuchando, Ale?, No sé, fuera... Ay, Alejandra, si me estás escuchando, te quiero mil, te extraño mucho. Es que éramos compañeritas de, de lugar casi siempre. Pero bueno, ojalá que sí. si no, le mandamos el podcast y ya que, que nos escuche. Ok, se perdón lo por interrumpirla. A, lo vamos a mandar para que nos escuche. Ah, perfecto. Pero sígale. Estaba interesante y lo interrumpí. Bueno, eh, ya... Nosotros este emprendimos ese negocio de la Casa de la Miel uh -huh. y la verdad que tuvimos muy buena experiencia los negocios siempre cuando los emprende uno con el corazón, aunque eh, pues así de cierta manera fracasó uno, pero siempre se lleva en el corazón lo que hizo uno, ¿Sí? porque todo fue de nuestra parte. ¿no? Eh, la tienda, bueno, desgraciadamente yo la tuve que quitar porque por ahí tuvimos robos de… Tres robos que nos hicieron a la tienda Y tuvimos que quitar físicamente El negocio, pero Yo sigo trabajando pues con la gente Con los, todos los clientes Que tuvimos en las caravanas, que fueron muy buenas sí. eh, Y que actualmente Como tú comentas, ya no, ya no existe Que ojalá hay que se retomara el proyecto Llámese de cualquier forma pero que siga apoyando a la gente, pues sí. eh, darle ese sentido social Fíjese que, que, que, que eh, sí me, me parece muy importante eso que menciona porque la gente estaba muy acostumbrada, yo sí. recuerdo puntos estratégicos como el archivo ahí en el centro, sí. eh, la gente ya sabía que íbamos a tal día y, y la gente esperaba la que se hacía ahí en ahorita de saber, de hecho todavía llega gente y pregunta Oye, ¿qué pasó? no, pues ya no, ya no está Esta administración, uh -huh. con el cambio de administración pues las quitaron, pero ojalá que deberá lo retomen las cosas que sí funcionan, las cosas que son buenas, que más que nada para nosotros como productores sí. es lo que nos ayuda, lo que nos sirve para poder comercializar nuestros productos y promoverlos. Yo pienso que ahí hay de repente, por ejemplo, para una secretaría, digo, no estamos allá adentro, pero yo así lo veo, ¿no? De repente puede ser muy fácil para ellos y decir, no hay dinero, quitamos el apoyo y se acabó pero no están pensando en tu parte como productor lo que económicamente significa para ti y moralmente significa para ti, porque ellos no le preguntaron a qué hora te vas a las colmenas, cuántas te han picado, qué trabajo te cuesta, cuánta gasolina te gastas. No, o sea, para ellos fue simple decir ya no hay y nos dejaron volando, ¿no? Pero bueno, no pierdan la esperanza, le aseguro que esta vida da muchas vueltas, entonces tenemos que regresar, y me consta porque la gente lo esperaba, a mí me tocaba ayudarle a Ale ahí a, a estar despachando, y vaya que la gente que, que quería y quiere su producto. Sí, pues bueno, gracias a Dios, eh, lo primero, pues es siempre la calidad, ¿no? Sí, la honestidad ahorita vamos a platicar y de la calidad. la integridad calidad. sobre los productos, porque nosotros ofrecemos una miel pura 100%, ya que somos productores. Y ahorita, desgraciadamente, en el mercado existen muchas mieles falsas, que no quiero decir marcas, ni quiero decir lugares donde las venden, pero sí el consumidor debe estar alerta, debe saber, debemos educarnos a consumir una miel pura. Ahorita les vamos a platicar, creo que el maestro quiere decir algo. Sí, o sea, a mí se me hace, el ingeniero rojo maneja un producto vital, De una Porque la abeja es un insecto Y yo le quisiera preguntar Entrar en materia de las abejas ¿Cuál es la importancia de las abejas? Sí O sea, la importancia a nivel global A nivel de la naturaleza Y yo sé que él nos va, él nos va a responder Sí Bueno, comúnmente conocemos a las abejas Pues por Porque nosotros como apicultores Nos aprovechamos de los beneficios que ella nos da ¿no? La miel, el polen, la jalea, el propóleo La pitoxina todo lo que de ellos deriva, pero actualmente la abeja ha sido declarada como el ser más importante de la Tierra. ¿Por qué? Por, por las bondades que nos da, o sea, en el ecosistema, es la que poliniza más del 70% de lo que consumimos. Fíjese qué importante, ¿eh? la gente de repente dice, ¡ay no, una abeja, mátala! No tenemos idea del daño que causa el, esa abejita que mataste, la falta que va a hacer su trabajo, ¿no? Y, y para nosotros es bah, fácil, llegué y la pisé, ¡no! Bueno, sí, eso es cierto, y pues ha habido muchas mmm, cuestiones también que han hecho satanizar a las abejas, ¿no? Como películas de las abejas asesinas, las... ¡Ay, las ¿en serio eso existe? O sea. ¿Sí? <risa> yo no Entonces, las he visto! Eh, una o sea nosotros de cierta forma si las abejas desaparecen nosotros desapareceríamos en cuatro años mm. es lo que según el veréchten dijo que tendríamos la humanidad Ajá. de vida entonces actualmente si sí, ya hay, hay hecho le leyes para que por ejemplo la, la protección civil no mate a las abejas o sea que las rescate mm. y a mí bueno personalmente me han hablado ya de, de instituciones como el caso de bomberos, uh -huh. para que vaya a rescatar a las abejas. ¡Ay, qué genial! Nada más que bueno, como todo tiene un costo, eh, nosotros siempre les eh, pedimos un apoyo también para en cuestión de movilización y dependiendo del grado de dificultad, también es el costo, porque hay unas que hemos rescatado desde las alturas, desde más de 10 metros de altura y eso también implica un riesgo. O sea, Fíjese una, que... La caída o algo. Claro, yo me acordé ahorita de... Nosotros vivimos una experiencia hace que a unos diez años, sí. eh, ahí casi enfrente de, de la casa, su casa, eh, de repente se empezaron a ver muchas abejas, pero nosotros no entendíamos qué pasaba. Como a nosotros no nos dan miedo, ni somos alérgicos, ni nada, para nosotros era algo muy normal. Pero tenemos una amiga que ella sí es eh, ¿Alérgica? alérgica de hospital, eh, uh -huh. o sea, de rapidísimo. Saludos a Leti, por cierto. Eh, entonces, se hizo el reporte de que en la casa de a un lado con ella se estaban viendo muchas abejas y se iban hasta su patio. Pues para no hacerle el cuento largo, sucedió que habían emparedado... Sí. a un panal, panal de hace no sé cuántos años antes y las abejas siguieron trabajando. Ellas dentro de, de, de las paredes siguieron trabajando, lograron volver a hacer todo su panal y todo el ciclo de trabajo que ellas tienen. Entonces tuvieron que llegar los bomberos, llegaron como 10, sí, llegaron muchísimo. No los Uh -huh. rescataron una parte, murió otra parte, muchísimas, ¿por qué? porque ellos cuando bajaron, nosotros vimos sus trajes y estaban completamente llenos de aguijones eh, fue un proceso muy muy largo ellos terminaron tirados en el piso o sea, fue un trabajo de horas sí. horas y horas y, y pues ahí murieron algunas muchas, pero sobrevivieron otras, se lo llevaron deja, tuvieron que romper el muro de la casa para poder sacarlas y bueno, fue todo un show. Pero digo, ¿cómo ellas no olvidan, verdad? Ellas eh, quieren recuperar su espacio. Lo que sí, pasa verdad. Que las abejas dejan un aroma, una ferormona. Ajá. Y ah. por ejemplo, si un panal lo quitas después al tiempo, las demás abejas llegan porque siempre mandan una exploradora para que vaya eh donde vas a su, su casa. Ajá. Entonces, normalmente cuando ven un... Un panal de abejas, que es una... una todavía no se llama un enjambre. Ajá. Normalmente dura máximo tres días y se va. ¿Por qué? Porque si no hace, si no ya encuentra las condiciones óptimas para quedarse, emigra a otro lugar. Entonces, ah, cuando, ya encuentra las, cuando ya encuentra las condiciones óptimas para quedarse, empiezan a hacer su nido. Y ya es cuando ya se le puede llamar una colonia. ¡Ay, qué interesante! A ver, chicos, ¿ustedes sabían todo eso? Porque yo no. A ver, escríbanos y díganos. A ver, vamos a mandar saluditos, vamos a dejar al ingeniero ahí en pausa un poquito, le vamos a mandar saludos Concelado. a Leti y a Lalo que nos están escuchando, maestro. Saludos a nuestros doctores favoritos. ¿Te parece si nos vamos a la primera canción no, del no. día? Ok, fíjense bien, hoy va a estar muy interesante el asunto de nuestra primera canción del día. En esta época en que hemos estado encerrados, pues mucha gente, tanto que ustedes conocen como que nosotros conocemos, han cumplido años. Y no ha sido posible el festejarnos, el estar juntos y hacer un pastel, regalarle abrazos. Ha estado complicada la situación. Entonces, nuestra primera canción del día van a ser Las Mañanitas. Es la versión salsa, obviamente, gracias al güero ahí porque me recordó quién la cantaba, yo no me acordaba. Y le vamos a mandar saludos a varios de nuestros amigos, alumnos que han estado cumpliendo años en estos días, nuestra hija, pero en especial a Poncho, porque ayer fue su cumpleaños número 17, ah, algo así. <risa> Eh, Poncho te queremos muchísimo, deseamos que dures muchísimos años más, al igual que todos chicos, ahí les va la lista, si dejamos alguno fuera, no me vayan a regañar, yo pregunté temprano y no todos atendieron, así que ahí les va, Mariana nuestra hija, reina fue tu cumpleaños y ahí estuvimos, lo mejor que pudimos, saludos a Narda, a Paquito, a Erika Sierra, a Cintia, a Gaby Pérez, Anastasio, Citlali, eh, a Amelia, a Irma, a Vicky, a Mónica Casillas, Betty Moreno, Gloria, Maru, Palmira, Marisela, Dora, Mari Carmen Ravelo, Donovan Palacios, a Ricardo, que no me puedo traer su apellido, a Ricardo el de la academia, el que va a la academia. Que iba con su hermana. No me acuerdo, pero Ricardo, eres tú. A Tonatiuh Díaz, que es nuestro sobrino. Y Adelia. A Adelia la dejamos hasta el final para mandarle abrazote fuerte. Chicos, todos ustedes los queremos muchísimo. Eh, sentimos no haber podido estar presentes en sus cumpleaños, pero saben que los llevamos en el corazón. Así que esta primera canción del día, que son Las Mañanitas, con Michael Stewart, pues, dedicada para todos ustedes. Un abrazo y que cumplan muchísimos más. ¡Felicidades! <risas> chicos! ¡Estamos de vuelta! Pues un abrazo, también nos estamos enterando. A ver, ¿a quién le vamos a mandar un abrazo, ingeniero? Para mi hija Jocelyn, para mi suegro y para mi esposa, que mañana cumple años. Con mucho cariño. Ven, todos tenemos conocidos, parientes, amigos que han cumplido años en estos días o que van a cumplir y pues encerraditos ya. Unas pachangas que vamos a hacer después, no sabes... Oigan, pues estamos aquí eh, aprovechando que está la música. Nosotros estábamos platicando de si nos han picado las abejas, si no. Ya Poncho nos dijo que sí, que una vez ahí eh, le andaba sacando un ojo una abeja y al maestro le picó dentro del oído, dentro del oído a mí me, en un pie, en el dedo chiquito de, de mi pie me picó. A ver, ingeniero, ¿usted como cuántos piquetes ha recibido? Bueno, pues... Quizá ya esté curtido, pero quizás no, porque a veces los piquetes de abeja también depende del, del sistema inmunológico que tengamos uh -huh. y del sistema anímico también es como nos afectan. Sí, porque hay gente que va para el hospital, ¿Mm? ¿no? De hecho, a mí me mandó una al hospital. ¿En serio? Un día que íbamos a remover un panal de abejas que picaba, era muy brava, pues estaba africanizada y la movimos a las 5 de la mañana y como no vuelan, se te suben como las hormigas y se me metieron por el cuello. ¡Ay, qué dolor! Y nomás empecé a sentir que me empezó a caminar por el cuerpo y me picó en el lóbulo de la oreja, donde tenemos lo blandito, Ajá. y yo pienso que fue una abeja de cascabel, porque esa sí me mandó al hospital, con un solo piquete. Wow. Me empezó a hacer reacción alérgica, empecé a sentir que eh, mucha comezón. Ajá. Eh, en las plantas de los pies. ¡Ay, Mucha desesperación. Sí, ¿sí? Mucha desesperación y después se me empezó a cerrar la garganta. Ah, de pleno. Y ya le habló a mi esposa, como es médico, me dice, no sabes qué, vete, que te revise el médico, el doctor. Y ya me fui al centro de salud, dos horas, nomás un antihistamínico y otra vez para el apiario. vámonos, a seguirle. A seguir con las Ay, Dios mío, ¿y qué le dijo ya? Perdóname, vengo. Vengo en son de paz. <risa> y es somber. la única vez que me, ha, que me ha hecho algún piquete, pero... Casi siempre sucede que nos pican, pero ya es algo normal. ya. Sí, o sea, yo, y yo me imagino que sí, su cuerpo se va como acostumbrando, sí, ¿no? Sí, de hecho va, haciendo, va, haciendo este, va creando defensas, pero además, si, no, si nunca te picó una abeja, no tuviste infancia. No Así <risa> es cierto. Comentando. Es muy buena frase. Pero fíjese, ahorita, bueno, la plática se va a poner más interesante, pero me acordé de la parte esta donde se usan las abejas para la curación de enfermedades. Yo tengo esa experiencia, usted lo sabe, eh, a mí me han tratado con piquetes, no muchísimos, creo que, eh, saludos al buen Ricardo, creo que los que más me ha puesto son como nueve en una sola sesión, y el cuerpo después hasta como que te pide esa parte de, de sanación, quedas relajado, y, y, y son muy buenos, pero bueno, ese tema lo tocaremos en otro en otro programa, ¿le parece? Sí, sí okay. está bien. Ah, ah, viene preparado. Es que es el, son los piquetes con apitoxina, o sea, que son los piquetes de abejas, son la apipuntura, lo que se llama la apipuntura. Ajá, ah, pues a, o sea, a ver, léanos para... o le leo lo que nos trajo preparado. A ver, nos trajo aquí el ingeniero, dice, la apitoxina es el veneno que segregan las abejas cuando pican, su aplicación adecuada puede ser terapéutica. Yo, chicos, los recomiendo al cien ciento. Dice, la pitoxina posee acción neurotrópica, o sea, mejora el metabolismo del sistema nervioso central y periférico. Mejora la actividad del cerebro. Fíjese que a mí me pusieron una vez una para dolor de cabeza y sí funciona, ¿eh? Sí, de repente duele. No sé si por el dolor del piquete se te olvida el dolor de cabeza, pero funciona. Dice, en dosis, terap dosis terapéuticas eleva la actividad del sistema hipofítico coadrenal disculpen, inmoviliza las fuerzas protectoras del organismo expande los vasos sanguíneos en el cerebro y produce el desarrollo de diversos reflejos de defensa influye efectivamente en el sistema nervioso, bloqueando la transmisión de estímulos a las sinapsis periféricas y centrales, mejora la conducción de los impulsos de la fibra nerviosa y disminuye la demielinización ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe qué es eso? <risas> ok, no lo van a, no lo vamos, se los vamos a dejar de tarea, chicos, no les vamos a decir, sí sabemos, pero no les vamos a decir para que ahorita lo busquen rápido en Google. Oigan, eh, estén al pendiente, chicos, porque el ingeniero nos trajo regalitos. Entonces, eh, en el siguiente, cuando vayamos, al, al. regresando del siguiente corte musical, les vamos a decir cómo va a estar esto. Pero todo aquel que quiera ganarse un frasco de miel de pura, de veras, de abeja, esté al pendiente porque se lo van a ganar. A ver, ingeniero, pues pongamos intensa la plática. Yo sé que hay diferentes tipos de miel. Vamos a empezar por lo primero que es la miel. Ya de, ahorita, después nos platica qué otros productos le quitamos a la abeja, porque no nos los regalan. Nosotros vamos y se los quitamos porque sabemos que nos hacen bien. Pero platícanos primero, la miel, qué tan difícil es recolectar la miel, qué tipos de miel hay, eh, ¿cómo, sabemos para, cómo hacemos para saber a simple vista primero si realmente es miel o no, ¿sí?, platíquenos todo eso muy bien, son muchas preguntas en sí. uno, pero... bueno, primero, ¿cuántos <risas> tipos de miel hay? bueno la gente normalmente conoce o conocemos lo que es la miel multifloral uh -huh. que es la miel más común, la miel de toda la vida uh -huh. eh, la, la de color ámbar, amarillo amarillita así y pues también de la miel que más se eh, puede confundir o más tratan de, de darle el color los adulteradores Uh -huh. o sea, como es la más comercial, o sea, inclusive la miel así le llaman, miel comercial, a la miel falsa. ¿Ah, sí? Así es, para que se si tengan Pongan miel atención, chicos. Que es falsa. Ok. Multiflora, me imagino que como su nombre lo dice, quiere decir pues que es de muchas de flores. Muchas flores. ¿No? No, hay una flor, no hay una floración definida. Okay. Pero bueno, ahorita yo les puedo comentar. Yo he manejado tranquilamente a más de 10 floraciones diferentes, pero existen en la naturaleza. Eh, o sea la, la, el color de la miel y el sabor lo dan las flores y hay tantas mieles como flores en la naturaleza. Ay, y deliciosas. O sea es inmenso la, la variedad de floraciones. A ver, y de las que usted ha manejado de las que a mí manejado, me fascinan. Bueno, empezando por la que a mí me guste, porque Ajá. la que a mí me gusta no es la misma que te gusta a ti ah, o que le gusta a Sí, Beto. todos tenemos paladares Así diferentes. Es, este La, la mejor miel es la que a ti te guste. Sí. Y, y eso tenemos que enseñarnos a catarlo. O sea, es como catar un buen vino, un buen café, un buen tequila. Me hablan de tequilas. Bueno, también de mieles. <risa> bien, Pero, bien, vamos bien, vamos bien. Entonces, este, ¿Cuál es la que más le gusta? La que más me gusta a mí, eh, la tradicional, bueno, la color ámbar, la ¿Sí? multifloral. Sí. Partiendo de ahí, como, eh, es muy rica esa miel. Sí. Y... La de mezquite. Ah, yo sabía, yo sabía que, es que era la que más Es una miel gustaba. que tiene menos humedad, eh, nada más que el color, eh, es un color así casi como el color de la manteca, mucha gente hasta le hace el fuchi, porque dice, es que ese color eso parece manteca, <risa> pero es una miel muy ajá. rica. Ajá. Me gustaría que la probaran. Y si la quieren probar, ahí tengo varias cubetas. Yo ya la he probado. Sí, es, es buenísima. Y fíjense, yo recuerdo que la primera vez que usted nos vendió miel, nos dijo, es que tienen que sentirla. Bueno, la primera vez yo les diría a degustar. Ah, bueno, pero luego nos convenció. Flor, les sí, les es gustaría. cierto, chicos. Sí. Nos dio de todas. Si y ahorita les vamos a decir de cuál y cuál es la favorita del maestro. Bueno, ya dijo que es la misma. Eh, y ahorita les digo cuál es la mía. Eh, pero es cierto, cada miel al momento que tú es la diferente. tienes en el paladar sí. La sensación es distinta así es, así es, nada más que el último ya cuando llevan como cinco Dicen, ay, ya estoy bien en mi alado <risa> Ya no sé qué Y ya no saben ni cuál es que no. Ah, ya ya no me acuerdo cómo sabían las otras Bueno, vamos dos con la de mezquite La tercera para mí que me, me gusta mucho es la de cítricos Ay, deliciosa Pero hay de cítricos, de naranja Y hay de cítricos, de lima y de limón, de atotonilco, por ejemplo, Ajá. de Jalisco, y la de naranja que yo traigo me la trae un amigo de Veracruz, directamente de Álamo. Ahorita tenemos todo parado por lo de la pandemia, porque Ay, no hay sí. movilización. Ay, pues a mí esa es la que me encanta, la de cítricos. Y luego de ahí, pues viene la de aguacate, que es una miel muy oscura, es como una miel muy densa, o sea, como aceitosita, y sí. a veces la gente, como tiene un saborcito como a melaza... Pudiera pensar que tiene piloncillo, pero no. De hecho, yo recuerdo que más de alguien dice, pero le echar un piloncillo uh -huh. para pintarla, pues sí. no. Es, es su color, es natural, o sea, es su sabor. Inclusive sabe un poquito amargosita. Oiga, ¿y como esa miel de aguacate, la podemos usar exactamente igual que las otras? Todas, de hecho, todas las mieles tienen las mismas propiedades. Ah, ok. Todas. Listo, ¿Sí chicos, yo mismo. estoy preguntando para ustedes. Viven ¿eh? para lo mismo, nomás que el sabor es diferente y el color. Sí. Eh, eh A mí otra que me gusta mucho, pero ya ahorita desgraciadamente no hay, no he podido conseguir por toda la deforestación que hay, los incendios, eh, el cambio de uso de suelo, de aguacate, de, cult de cultivo de, de um, agave, uh -huh. o sea, han ya deforestado mucho, la de salvia, la miel de salvia es riquísima, para mí esa también es ¿Esa ya la probé yo, oiga? No, no, ¿verdad? No, yo tengo, tengo como tres años que no puedo conseguir miel de salvia. ¿no? Ah, no, entonces esa maestra quedará pendiente. Es? Yo eso, creo que eso sí. Eso vamos a tener que subir de precio. Ah, no se crean. <risa> Ups, <risa> me avisa cuando haya por no, favor. No, <risa> de hecho yo, yo manejo los, todas las floraciones, manejo el mismo precio porque yo creo que eh, como productores, pues todos, todos quisiéramos que valieran mucho, ¿no? Pero cada quien le ponemos eh, un precio a nuestro trabajo. Pero también los consumidores, como consumidor, quisieran probar alguna miel que digan, bueno, yo quiero tener la miel de manuca, pues así pues, se, sí se va a hacer un poco difícil, ¿no? Uh -huh. O una miel de, digamos, de lavanda, o sea, que a lo mejor yo nomás sé que en España o en otros países hay. Ay, oh, esa de Entonces, saber riquísima de, también. Um, eucalipto, o sea, son difíciles de conseguir, por ejemplo pero aquí podemos conseguir de aceitilla, podemos conseguir de berries… De las, Oiga, de las esa le iba a de de decir berries. la de berries Yo me quedé enamorada Todavía de esa Todavía tengo como tres cuartos de, la de mango. sabe La de, la de mango, mango también rico. es buenísima ¿Sabe por qué yo me quedé enamorada? Porque Por el tono que tiene esa miel mm. Esa miel es completamente Diferente a todas sí. Tiene un color especial A mí esa de los berries me, me encanta De sabor No es mi favorita, pero el color Me encanta, la ¿Sí? verdad de sí De hecho hay también miel de Una vez conseguí una miel de cocotero Todavía mi esposa tiene por ahí un litro de miel Que no lo suelta porque está riquísima Y es oscura O sea, la gente normalmente a las mieles oscuras Como que no le gusta por el color Somos malinchistas, pero por ejemplo la de montaña Una miel de encino. Ajá. Está muy muy rica también la encino. Es que sabe que Yo creo que es es falta de cultura, falta de Así conocimiento, es, sí. o sea, uno cree que la miel siempre tiene que Para ser, ser como dijo al no. principio, tiene que ser amarillita no, y luego hay no. otra cosa todos creemos que la miel debe de ser así, super líquida, aguada, ajá, aguada, aguada como agüita, ah, bueno, y, y es, eso es lo que creemos, a ver, díganos. Esa es la otra, la otra parte de la pregunta que me hacías, de que cómo podemos identificar una miel a simple vista, o sea, normalmente la gente piensa que la miel que se cristaliza es una miel que está adulterada, que tiene y déjeme, azúcar, y déjeme decirle que están completamente equivocados, sí. O sea, cierto chicos ojo al escuchen escuchen ya el experto. sí, no ahorita no nos diga cómo sabemos ya exactamente porque si sí nos interesa que todos los que nos están escuchando sepan exactamente cómo eh, saber diferenciar si les están vendiendo una buena miel o no pero ahorita sí a simple vista tengo que ver que está azucarada o, o a, más o menos a simple vista compran una miel cristalizada si quieren comprar ojos cerrados Ah, ok. Miel cristalizada, pureza garantizada. Perfecto. Y cuando la miel cristaliza, su pureza garantiza. ¡Qué óbole, chicos! Y no se preparó el ingeniero, ¿eh? No, le salió no, así no, no, del no corazón. Pero, bueno, son cosas, conceptos que dominamos, o sea, por la experiencia. Pues. Claro, los años. Y más que nada, a mí me gusta cuando estamos en las expos, que a Meche le consta, que me gusta, me apasiona el tema. la sí. gente A veces eh, hay una gente que es muy insistente y me dice, oye, oh, ese, y yo, bueno, así, así, así. Hay gente que a veces no podemos hacerla cambiar De sus creencias Pero tratamos de pues lo, a, Que aprendan Lo que nosotros sabemos, ya si ellos quieren seguir En su ignorancia, es otra cosa No sí. podemos hacer nada por ellos Pero cuando menos estamos haciendo lo propio De concientizar a la gente De que haga un una buena Se, compra. Una, una buena compra, una buena elección sí. y que sepa que, que está consumiendo. Y también hay una cosa, porque de repente dicen oye, pero es que me vendes el, el litro carísimo. Ah, bueno, es que si tú quieres una miel que te cueste 50 pesos, pues entonces no es miel, ¿no? A lo mejor es jarabe de maíz o X, no sé, qué tantas cosas le puedan poner, ¿no? También eso justifica, digo, tampoco miles y miles de pesos, pero sí un precio justo para el productor por todo el trabajo, o sea, yo quiero que cualquiera dijéramos, ay, déjame ir por un litro de miel aquí a quitárselo a las abejas, no, hombre. O sea, si no es una cosa sencilla, ese trabajo es algo complicado, ¿no? Sí, bueno, de hecho, se cree que la la, bueno, la apicultura es un, un oficio, pero para mí es un arte. Sí. Porque claro. todo es hecho con las manos. o sea, Y todo, todo lleva una... un porqué y un para qué, y también todo lleva una... ¿Cómo les diré? Pues como, es pues, como un torero, ¿no? Cuando se va a, a vestir para una faena, también nosotros tenemos que vestirnos con el traje de apicultor, sí. desde estarnos poniendo eh, las botas, el, el, eh, el overol, el velo, desde estar preparando el humador, los guantes, y si supieran lo que se siente traer un overol puesto con la capucha del traje de apicultor, Una hora, de regalo un litro de miel. Ándale, ah, pues. <risa> Yo no sé. Mande, dice Poncho. Ahorita contesto. Oigan, chicos, pues está muy interesante. Regresando, nos vamos a ir ahorita a nuestra segunda canción del día. Vamos a chiquear al ingeniero. Él nos hizo esta solicitud de canción. Yo no sabía que le gustaba la bachata, pero nos solicitó una bachata. Y regresando de, de la música... Eh, les vamos a decir ya, número uno, cómo es que se pueden ganar esa miel, eh, para que ustedes estén ahí al pendiente. Y número dos, eh, nos platica qué otros productos aparte eh, de las abejas podemos sacar, ¿no? ¿Sale? Ok, pues nuestra segunda canción, chicos, una canción muy conocida por ustedes, del señor Romeo Santos, y se llama Eres Mía. Una bachatita. Saludos a Iván, si está escuchando. formado que tu novio es un insípido aburrido es, oh, rata, y el, tan frío? Dice tu amiguita que es celoso no quiere que sea tu amigo Cuarto y nuevamente Thiago mía bien con... Estamos de vuelta, chicos, aquí intentando arreglar el mundo, <risa> el mundo de las abejas. De verdad, cuídenlas, chicos, no las maten. Yo entiendo que hay gente alérgica que de repente eh, va al hospital y cuidamos a los niños y todo eso, pero creo que es más fácil eh, llegar con una buena vibra y la abejita, si tú no la estás agrediendo, ya no te va a agredir de la nada. Entonces, pues hay que retirarnos, ahora sí que córrele para el lado Lo contrario. Sí, porque ellas se sienten agredidas y pues obviamente, ¿no? Lo que hacen ahí pues es picar. Oye, pues de una vez, ¿le parece si, si decimos cómo se van a... ¿Cuántos eh, frasquitos de miel vamos a regalar? ¿Y cómo? ¿A qué tres? Tres de diferentes floraciones. Ok, tres de diferentes floraciones. Chicos, no se puede elegir la floración. Ahora sí que el que les tocó... Así, todo más sencillo. Bueno, el que llegue primero va a escoger. Ah, bueno. Ah, ahí está, el ingeniero viene de buena gente. El que, que, que llegue multi, primero pues ya que oh, le, le tocó la que quedó. <risa> okay, vamos y, a poner una de mezquite, una de multiflora. Ok. Y vamos a poner Mezquite multi. Multifloral. Vamos a poner ¿Y? una de cítricos. Ay, voy, voy a participar por la de cítricos, ahorita que ando de buenas. Oigan, eh, a ver, ¿y qué les vamos a preguntar entonces? A ver, Poncho, ¿qué les vamos a preguntar? Después de, cuando mueran las abejas, ¿cuántos años después? A ver, el ingeniero mencionó hace rato que si las abejas se llegan a extinguir, nosotros tenemos un periodo De vida determinada. Y después nos extinguimos junto con las abejas. Ok, necesitamos que nos manden un mensajito por WhatsApp o a la página, ya sea por Radio Cartón o eh, por Academia. Para los en, primeros tres que acierten. ¿eh? Los primeros tres que acierten y nos digan cuántos años tenemos de vida para... A ver si aprendemos a cuidar a las abejas. Ajá, esos tres primeros son los que van a ganar, Antes sí. Antes que nos cargue el payaso. Antes que nos cargue el payaso, dice el maestro. Así que, chicos, quien quiera ahí un poquito de miel, mezquita, multiflora o cítricos, pues ya saben. Oigan, nada más van a tener que venir a recogerla, eh... Acá por Avenida Hidalgo, a las oficinas de la SADER. Y, y bueno, en caso de que fuera personas que nosotros conocemos y que, que nosotros se las podemos llevar, pues igual nosotros seríamos el medio de, el medio de, de entrega. ¿Le parece, ingeniero? Claro. Sí. Pues está soltado el aquí el, el asunto, chicos, la trivia. Vamos a ver si alguien responde rápido. Déjenme ver y si no, pues vamos a seguirle preguntando. Ah, mira, dice Iván que sí, aquí está escuchando Bachatita. Yo sabía. Ok, yo tengo ya la primera respuesta. ¿Quién es? Mariana García. Ah, pero, pero <risa> si no. No la respuesta. Pero no se vale porque Mariana García es nuestra hija. <risa> Para que vean que somos honestos, chicos. Ok, pero no, no vamos a decir cuántos. Hasta ella se está riendo. ¿Qué obole? Así, chicos, rapidito y ágil. Ok. Ah, pues fíjense que sí, que de hecho... Eh... Ya tenemos una ganadora. Noemí Carrillo. Ah, eso, Noemí. Perfecto. Primera ganadora. Ya nos dijo cuántos. No lo vamos a decir al aire, pues para que no. No ayudarme. Este, que no nos diga el. Eh, no le vamos a decir cómo, cómo. cuál es la respuesta. Espérenme que estoy anotando acá. Ok. Noemí fue el uno. Déjenme, creo que tengo acá. Otro. Sí, ya tenemos, ya tenemos los tres, chicos. A ver. Siguiente. Leti, Leti Robles. Ok. Gracias, eh. Leti. espérenme porque estoy escribiendo. Respuesta correcta, Leti. Vamos a ver. ¿Qué los chicos no escriben o okay? qué? ¡Ay! El, el tercero es un chico, justamente. A ver. Vamos a ver, es, ok, perfecto, Alfonso Ortiz García, perfecto, sí, ¿verdad? Sí, ok, chicos, pues les parece, si nos ponemos en contacto con ustedes, mira, hasta ahorita estoy viendo, Poncho, te salió un tocayo, eh, qué óbole. <risa> Perfecto. Ok, chicos, pues tenemos ya los tres. Noemí Carrillo, Leti Robles y Alfonso Ortiz. Ingeniero, no, más rápido. Yo creí que esto se iba a tardar más, pero todos le pusieron atención. ¿Cuántos porfa, años? Si <risa> <Sí>, tú. <risa> cuatro. ¿Cuántos años? Cuatro años nos tardamos, chicos. En cuatro años nos podemos morir hay si, payas, no no hay si no cuidamos a las abejas. No es que nosotros vivamos de las abejas, sino que todo lo que ellas hacen en su recorrido de vida para poder hacer sus alimentos, nos beneficia a los humanos entonces, exactamente, se llama polinización, por favor, investiguen no hay que ser, no, lo, los seres humanos no nos tenemos que creer más que los demás también los animales, si están aquí, están por algo muy importante, entonces Cuiden los chicos, hay que cuidar a las abejas. Ahorita que está comentando esto Meche, yo quisiera, bueno, cada programa yo trato de recomendar un libro. En este caso tiene que ver con esto. Es un libro que se llama La primavera silenciosa. Y ahorita que está hablando Meche de eso, eh, entra a colación esto. Este libro trata respecto del de DDT. Vamos a hablar de los pesticidas y cómo los pesticidas eh, perjudican a las abejas. El DDT lo descubrieron y parecía que era la panacea el que lo, lo logró como sintetizarlo, fue un, un químico que se llamó Herman Mac miller y e incluso se ganó el premio Nobel con ese, con ese descubrimiento y decía no pues ahora sí como empezaba la época donde los cultivos eran de tipo industrial, entonces como ya podían deshacerse de los insectos Pero también estaban deshaciendo de las abejas. Ay, no. Y el libro de la, de la doctora Ra Ra Raquel Carson, él, ella lo publicó en el 62, y se llamaba la uh, se llamó la, la Primavera Silenciosa, porque ella decía que si llegaban, a, si siguieran utilizando DDT y pesticidas de esa manera, pues al rato ya no iba a haber pájaros. Y luego entonces ya no iba a haber primavera con pájaros cantando. Ah, por, por eso, eso es el libro silenciosa. le puso la... La Primavera Silenciosa, ese libro lo editó en el 62, pero ¿cuál fue la consecuencia de eso? Todos se le echaron encima en Estados Unidos, casi Como la quisieron siempre. linchar toda la, la, la, la, la industria agro, de agroproductores, incluso el Senado, hasta el presidente de los Estados Unidos este eh, tuvieron que intervenir porque a la, la, la pusieron del cocola la doctora, porque decía que no solo eso, sino que también todo eso eh, todo el pesticida como el DDT, porque no sé si recuerden, no pues el DDT era para todo, ¿no? Sí. Es que... Exactamente, incluso yo yo recuerdo cuando era niño En había, la cabeza Había <risa> sí. eh, como epidemias de piojos sí. en las primarias y, decían, Tú, y les ponían DDT como que, si fuera Que de hecho cosa. en ese entonces había unas como bombas, ¿no? Sí, el flit Ajá, el que, flit, porque ¿verdad? en ese entonces no había de aerosol todavía como lo hay ahora No, si el DDT te lo vendían en la tienda de la esquina Entonces eh, ¿Cómo no murieron esos niños? Esa es la, la recomendación de este libro Eh, se llama La Primavera Silenciosa de la Bióloga Raquel Carson. Ah, pues para que lo busquen. A ver, pues llegó nuestro querido Ixbalanqué, pero ¿y dónde quedó el té y el café? Y algo aquí para el invitado. <risa> Creo que hoy no vamos a mandarle saludito a Ixba. <risa> hoy se le olvidó. xba por favor, ¿eh? Bueno, no lo debes doble para el siguiente. Oigan, pues igual el tiempo se está yendo, pero... No podemos dejar ir al ingeniero. Yo quiero que nos diga ahora, ¿qué más productos, aparte de la miel, podemos obtener de las abejas? Bueno, podemos obtener el polen, uh -huh. que es, ella lo recolectan con las patitas en las flores, de flor en flor, uh -huh. se hacen unas trampas, y ese polen también nos sirve para nosotros, para alimentarnos. Uh -huh. Es un energético natural y es un... Una proteína Yo eh, estuve investigando Y vi que también es muy bueno ingeniero Para combatir las alergias Que si tú lo tomas periódicamente Te sirve bastante como esas personas Que, que de repente nos dicen Es que somos alérgicos a todo Ah, que tomando el, el polen así muy frecuente eh, Funciona ¿Qué cantidad debemos tomar de polen? Mm, puede ser dos cucharitas en la mañana jugo, En el jugo, en su licuado En su yogur O así solo como granola Que me en granolas. <risas> sí. Oiga, fíjese que yo aprendí de, de Benjamín una cosa y ya después le pregunté y me acuerdo que me dijo que sí. Yo no sabía que el polen lo tienes que dejar hasta que se disuelve, por llamarle de alguna manera. Yo me lo tomaba así entero o licuado. Y Benjamín me dijo que para que haga mejor efecto, debes de dejarlo que se disuelva. Entonces yo ahora ya lo hago. Incluso un es más jugo, fácil es de mandártelo. De Ajá, ¿as así. En un licuado. Y hasta eso que es rapidísimo, ¿eh? No, no se tarda. De hecho, yo cuando lo consumo, yo me lo como así, como granola. Eh, otro producto puede ser de propóleo. Ok. Que eso es para un antibiótico natural, para la garganta. Eh, pues se hace una tintura de propóleo, que se nos sirve ahorita para el coronavirus también. Sí. Porque... Yo, yo lo uso ese en un spray, precisamente. Sí, en, y... con alcohol, el 70%. Y sí o... funciona. Ajá. Exacto. Ay, con alcohol, entonces por eso me gusta. Por ejemplo, ah. mis, niños, <risa> por mis, eso niños, me mis niños en la mañana a veces me, se levantan y traen la garganta irritada y me uh -huh. dicen, oye, me haces un propolio y ya, se los proparo, se los doy en spray uh -huh. y ya en la tarde que regresan de la escuela, ¿cómo te fue? No, ya bien, ya no tengo nada. O sea, es buenísimo. ¿Y qué mejor? Recomendable. Ahí, ahí le va, yo, yo leí sobre el propolio que dice eh, que ellos, las abejas sacan... De las partes deterioradas de la planta sacan el propóleo. No sé si esto sea cierto, por eso se lo estoy leyendo. Dice que esta sustancia es pegajosa y normalmente su color es marrón. Eh, dice, al igual que la miel, cambia su composición de acuerdo a las plantas que las abejas visitan, de donde se alimentan. Dice, las abejas usan los propóleos para mantener sus nidos secos, protegidos de las corrientes de aire seguros y limpios. El propóleo es utilizado para tapar todas las hendiduras donde podrían desarrollarse microorganismos, o sea, lo que nos está diciendo que a nosotros nos sirve como antibiótico, ellas lo utilizan sí, eso, para sí, eso, sí. ¿verdad? Sí, de hecho las abejas lo usan para sanitizar su colmena. Ah, Ya ven, chicos, ahorita que andamos buscando cómo tener todo higiénicamente aceptado, Y, este, sí, es una, es, ella lo obtienen de la resina de los árboles. Uh -huh. Y bueno, pues dependiendo del lugar donde estén, es el tipo de vegetación que hay. Por eso, a veces es bueno homogenizar de diferentes zonas los propóleos ah. ya, para tener diferentes áreas. Ah, qué interesante. Sí. Yo fíjese que yo lo uso, eh, obvio, yo le compro al ingeniero el propolio que yo uso. Y eh, cuando siento algún fuego que traigo ahí como un poquito elevado, me pongo poquito mm. y, y sí, sí funciona, con eso se, se detiene como el crecimiento del fuego. Sí, de hecho, en, la, en la, precisamente para obtener un propóleo de mejor calidad, a veces dejen la colmena, la destapan y uh -huh. le ponen, se pone una mallita arriba para que le entre el aire, el frío, y ellas lo, lo tapan, lo llenan. Ah, para Entonces, producir, ajá, las ellas, engañan. Se quita esa mallita, <risa> se mete al refrigerador, al congelador, y después ya se saca y, y es como se, se hace el proceso. Ok, ¿y qué más tenemos de ellas, ingeniero? En la jalea, que también es un... Eh, es el alimento de la reina durante toda su vida le andamos quitando el alimento a la o, reina o en el caso de las larvas Ajá. también se alimentan con pura Ah, alimento. eso es lo que yo leí que es con lo que las alimentan para Así que puedan es. llegar a la talla esperada Por eso dicen que Clopatra duró tantos años y fue siempre joven que, porque consumía pura jalea. Ah, sí. Pues que ya saben. Dios, hasta nos la <ríe> vamos a poner de mascarilla. Sí, sí claro, un hecho, litro si sí, lo que de cuesta. De mascarillas, de cremas. Creo que es de lo más caro, ¿verdad? De, de los productos. De 100 pesos. Un frasquito de 10 gramos 100 pesos. Un frasquito Qué óbvole. Oigan, pues a ver, chicos, fíjense bien. Eh... Les vamos a dar aquí opciones, creo que teníamos una, una pregunta, Poncho, ¿me, me dijiste. Pero sobre todo, sobre todo de las abejas, bueno, de los productos que se obtienen, uh -huh. el principal ahorita es la polinización, uh -huh. porque este las, las abejas se tienen que llevar a los cultivos y se cobra una renta por las abejas, porque uh -huh. ahorita como ya no hay muchos insectos, ya todos se acabaron por los insecticidas neonicotinoides, uh -huh. entonces las abejas... Eh, Hay que llevarlas a los cultivos, por ejemplo, a la sandía, al melón, Ay, al aguacate, eh, a los berries. ¡Qué Cualquier rico. otro cultivo. Hasta, eh, por eso ya hay mieles especializadas de, de hasta de café. Oye, oh, eso para los Más adoradores del no, café no, no, la, estar no, no la he conseguido Cuando, las cons, cuando la consiga, lo vamos a avisar Por favor Oigan chicos, vamos a responder en, en Facebook, me dice Poncho Que tenemos a Mercedes Vázquez Que nos dice que ella Ha intentado conseguir miel de tapalpa Ingeniero, pero que no le ha sido posible Yo lo puedo conseguir No pásale mi teléfono celular y lo contactamos ¿Lo podemos decir al aire? Sí, sí, Usted se lo sabe Sí, 3331-5608-24. A ver, otra órdenes. vez, pero más despacito. 3331-5608-24. O en Facebook, La Casa de la Miel. La Casa de la Miel. Sí, así estamos. Recuerden que al final les vamos a poner ahí eh, la foto con el ingeniero y ponemos igual su contacto en la página de Academia Anfibios Son, que es donde compartimos podcast y todo esto sale igual mercedes eh, cualquier duda pues estamos en contacto pero mira nadie mejor que el ingeniero para poderte contactar con alguien especializado o él poder conseguirte Tengo a ver el los producto en Tapalpa. Ah, ahí está. no hay ningún problema podemos conseguir miel de cualquier parte del, del estado de jalisco y de la república mexicana órale pues ya saben chicos oigan igual pues vamos a hacer el comercial eh, nosotros distribuimos miel es precisamente la miel del ingeniero Ya estamos viendo ahorita a ver si para la siguiente entrega puede ser miel de mezquite. Díganos a ver cuál es el beneficio de la miel de mezquite. ¿Qué nos estaba diciendo? Ah, sí. Miren, según los naturistas, no sé, que la reserva de que alguien me desmienta, uh -huh. la miel que tiene más propiedades para los eh, diabéticos es la miel de mezquite. ¡Qué óvole, chicos! Porque es de más bajo índice glucémico. Ah, a mi mamá le va a interesar sí. ese tema. Pues ya saben, chicos, igual vamos a ver si, si para la siguiente entrega podemos tenerles miel de mezquite para todos los que estén interesados y, y que están eh, siempre pendientes. Nosotros les recomendamos muchísimo que en lugar de usar azúcar refinada, utilicen miel. El paladar Natural. se acostumbra. Al principio dicen, ay, es que no sabe igual, es que sabe feo. No, chicos, no sabe feo. Lo que pasa es que el paladar está intoxicado con el azúcar. Entonces hay que cambiar esa... Tengo esas un amigo cosas. Haciendo un comercial que tiene 30 años con la diabetes. Uh -huh. Y es mi principal consumidor de miel. <risa> ¡Qué obole! Felipe Núñez, que le mandamos un saludo. Ah, pero es que es un producto de calidad. O sea, ahí la cosa es que no es algo que está refinado. Es algo natural. Así es. ¿No? Yo quisiera comentar una cosa, que hay una confusión. Es, ¿Miel es la de las abejas? Ah, Porque sí, ahora también. dicen, miel de agave, esa no es miel, ah, ese sí. es un jarabe. Claro. Qué bueno que lo aclares. Miel, la de las abejas. Sí. Y sí. la última pregunta, no sé cuánto tiempo nos queda de... de no, exactamente eso. Acérquese más al, al micrófono, por favor. ¿Cuánto exactamente tiempo programa? Eso, un ratito, ¿sí? Eh, pero sí, antes de, usted tranquilamente explíquenos. Para toda la gente que nos está escuchando... ¿Cómo hacemos? Ya nos dijo hace rato, visualmente, ¿cómo podemos saber si nos están vendiendo miel pura o no? Pero ahora, ya tengo la miel, ya la compré, visualmente no me fue posible, yo veo que la miel está igual ahí, pasen los años o no? ¿Cómo hago, ya que la tengo en mi casa, para verificar que es una miel de abeja? Muy bien, les voy a explicar un proceso que es con el alcohol, nomás no vayan a usar del chorrito. Del chorrito no. Entonces, ahí les va, tres cucharadas de agua fría. A ver, lo vamos a ir anotando. Tres okay. cucharadas de agua fría en un recipiente de preferencia que sea de color oscuro. Ajá. Ya okay. que tenemos las tres cucharadas en el recipiente, le vamos a agregar una cucharada de miel de la que quieran analizar. Ok. Hay que disolverla, cuesta trabajo. Pero hay que disolverla. Ya que esté disuelta, la dejamos reposar y le vamos a agregar un chorrito de alcohol. ¿Cuánto Repito, tiempo la dejamos re reposar primero? Unos dos minutos. Ah, ok. Repito, que sea del 96, de la etapa roja, no de tapa azul. ¿Alcohol? De la etapa roja. Del 96. ¿Cuánto le agregamos? Un chorrito. Ah, ahí okay. no no tenemos medida, pero la medida es tres cucharadas de agua fría, una cucharada de miel. Se lo van a agregar al recipiente, chicos, el alcohol, ¿eh? No se vayan a equivocar. Ya, si se lo quieren tomar <risa> al último, se lo toman. <risa> <risa> y otro para mí es lo que espero. Bueno, no. ahí les va. Entonces ya tenemos la mezcla uh -huh. de alcohol y de miel. Ajá. Le vamos a agregar un chorrito de alcohol. Pongan sí. mucha atención. Si su mezcla hace un tipo como el Alcacercer, cuando le echan el alcohol, que haga una efervescencia y que la mezcla se ponga lechosa, su miel es completamente falsa, disculpenme decirles. Y si su miel es pura, no va a pasar absolutamente nada. Hagan en cuenta que le están agregando agua, no se va a ver ninguna reacción. Esa es una prueba hasta lo que yo decía hasta ahorita más fehaciente, hay otras pero son de laboratorio pero valen arriba de dos mil pesos no Entonces, pero yo creo que esto es bastante ese. y la otra la prueba física pues meterla en un refrigerador que se cristaliza que sea un proceso más rápido pero eso sí lo que yo les puedo decir que la la lo que debemos enseñarnos es acatar nuestro paladar para que no nos den gato por liebre es que si hay una diferencia yo me acuerdo que Beto claro al que principio sí. decía no no no es que fíjate bien o sea Cuando te dan miel que no es miel, te la pasas y ¿qué te queda? Dulce. Nada es, más dulce. Pero cuando pruebas miel que realmente es, es real. le degustas. Ajá. Eh, el, en el paladar te sí. queda una sensación. Hay a unas... Se, a mí se me ve el aliento. Así como de... Sí, hay unas que son cuando, tan fuertes Cuando que es una miel que... falsa Cala. tiene un... No huele, para empezar. No huele. Mm. Y el, el, el sabor de la, de la miel falsa tiene, sabe como a perfume. Acálenlo, está perfumadita. Ah, ok. ¿Es yo, por lo que eh, le ponen para hacerla? Sí, la... yo pienso que le, por lo que le ponen para hacer las mezclas. Pero ahorita también los adulteradores ya le están dando el punto como para que esté también cristalizada. <gasps> y se ve como chiclosa esa miel. Pero ah, la mejor yo he prueba, visto miel así. La mejor prueba es con el alcohol y ahí también sale. ¡Qué óvole chicos! Pues invitamos a todos aquellos que tengan miel en su casa que hagan la prueba. Que hagan la prueba. y es, si no Esa sale, es la prueba del añejo. La prueba del añejo. Y qué mejor que nos la dé alguien que es un experto, chicos. O sea, en, en el mercado se dicen muchísimas cosas y obviamente cada quien va a defender lo suyo, ¿no? Los que te venden miel falsa te van a decir ¡No! Es la que no se cristaliza. No, nosotros ya les trajimos a alguien que está certificado, que realmente sabe lo que hace, no nos va a mentir. ¿Verdad que no? ¿Invitado? No. <risa> sobre todo, no, es que tenemos otro invitado. Sobre todo la honestidad y la integridad. Y yo, como siempre les digo a mis clientes, conmigo tienen doble garantía. O les cambio el producto o les regreso su dinero. Exacto. ¿Quién es de esa garantía? Nada más. ¿No? La Casa de la Miel. La Casa de la Miel. El que vende realmente miel. Sí. Pues sí no tiene miedo. Exactamente. Pues ya saben, chicos. Ahí, ahí está el, el secreto para saber si realmente estamos consumiendo productos naturales o no. Qué bueno que tengamos a la mano todavía productos naturales. Debemos agradecer eso, chicos. Ingeniero, pues yo no me quiero ir, pero ya casi nos tenemos que ir. Entonces, vamos a poner una cancioncita que yo le traje en especial al, a, al chiqueado cumpleañero del día de ayer. <risa> no, eh, no, no. no, Es una es una canción que la, la próxima semana, en el, en el programa de la siguiente semana, les vamos a hablar de esta banda. Eh, pero por lo pronto hoy solamente les vamos a dejar esta canción que sé que les va a encantar. Es una fusión entre mambo y salsa. Muy buena la banda, la verdad. Así que el día de hoy es para Poncho, por, por otro regalito de cumpleaños. La canción se llama Lupita, y el grupo que la interpreta se llama Chiquito Team Band. Inquilito. Y lo de Chiquito no es para Poncho. Lo de Tim, sí. Lo de Timsi. Sí? Ok, <risa> vamos a escucharla, chicos, y regresamos. Arranca la rumba con la Chiquito ¿Qué le pasa a Lupita? Okay. ¿Qué tiene esa niña? Okay. Lupita. No sé, que tiene esa niña, no sé qué es lo que quiere bailar, porque ella no baila. ¿Qué le dice su papá? Que no, que dice su mamá, que sí, que no baile Lupita, sí, sí, que baile Lupita, si sí, sí. ella quiere bailar, Mambo. sí, sí, sí. Ajá. chicos poncho te gustó tu canción yes, ok pues a ver si cumples años más seguido no, no, no. oigan a ver pues ya regresamos chicos ya ya nos estamos aquí pasando de tiempo como diario y cada programa para no perder la costumbre ingeniero yo sé que tiene unos saluditos por ahí mándelos de una vez ándele si sí, un saludo para todos los apicultores del estado de jalisco que aquí estamos representándolos y dando todo lo mejor Desde nuestra trinchera. Muchas gracias a todos ellos por todo el trabajo tan fuerte que hacen para mantenernos a nosotros alimentados con esos productos de las abejitas. Redes sociales, ingeniero, donde lo pueden encontrar en Facebook. Estamos en Facebook como La Casa de la Miel o también tengo una página como mi nombre, Juan Ramón Rojo, como apicultor. Ok, perfecto. ¿Redes sociales de nosotros, maestro? ¿Tú? yo no me la sé de morir. Ah, sí, sí Yo quisiera hacer una acotación. Yo recuerdo que fui a una conferencia respecto de la miel que se hizo ahí en Brasil, Chapultepec, y nos comentaban una cosa que me dio mucha tristeza, que los mexicanos no consumimos miel. La mayoría de la miel se exporta sobre todo a Alemania. Entonces nosotros producimos la miel y los alemanes vienen a todo dar. ¿Por qué? Porque no tenemos ese, esa cultura, ese hábito esa Entonces necesitamos promover el hábito De hecho el programa La Intención es esa y, y tenemos aquí un productor Que nos garantiza productos de calidad Bueno, y quiero que sepan que no soy el único apicultor ¿eh? ah, No, no. O sea, no Hay sí, muchos sí. apicultores Y sobre todo ustedes compran el producto A quien ustedes le tengan confianza Pero siempre y cuando también que compran una miel Que tengan la garantía que es una miel pura 100% Eso es cierto, chicos. La verdad es que nosotros desde el entonces que conocimos al ingeniero, hemos estado comprando la miel que consumimos siempre con él y la distribuimos así como, como les mencionamos. Y la verdad es que sí vale la pena. Nosotros de repente nos hemos encontrado ahí con mieles que nos han querido vender, que nos ofrecen y no nada que ver. ¿no? Y, y lo peor de todo, lo más triste es que te dicen, mira… Eh, si él te la da en tanto el kilo, yo te la voy a dejar en tanto y le vas a ganar. No, es que no se trata de ganar. En este en esta parte de nosotros no se trata de ganar, se trata de ayudar, de hacer lazos con las personas que nosotros queremos y con las personas que sabemos que dan la cara con un buen producto. Mm. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Nosotros lo distribuimos y no tenemos ningún problema con de, con toda la confianza del sí, mundo. Sí, claro. Y, y con honestidad, pues, con ética. Y también tiene dulcecitos de miel, champú el propóleo que ya dijimos, la jalea. ¿Qué más tiene de miel? ¿Jabones? Bueno, en la casa en la casa de la miel manejamos más de 200 productos. Inclusive teníamos la, la granola de la amiga Meche. Sí, también. Y el, los chocolates del amigo Sergio Medina, que en paz descansa. Ay, sí, muy triste. Eh, las salsas de nuestro amigo charlie salsa de aguapica, sí. eh, teníamos los productos de talpa, para que no fueran hasta Ay, talpa, sí, delicioso rompopes, ese rompopes. Chicles, el ate de guayaba, el cuero, todo eso, todo lo de talpa. Vamos a intentar, chicos, conectarnos con más de los productores que en ese entonces eh, conocimos, Y se los vamos a traer para que ustedes vean que sí hay otras opciones, que sí se puede comer saludable, que sí se puede quitar como es, ese pago a un tercero, que es el, el que más gana normalmente, ¿no? ¿no? Gana más que el productor. Así es, el intermediario. Entonces, ajá, se los vamos a traer. Tenemos ya... Eh, no hemos puesto fecha, pero ya hoy prometo poner la fecha con patti de, oh, del huevo. Del huevo. Uh -huh. Sí, es otro rollo, chicos. Así pero es, bueno, algo más ingeniero rancho. que nos quiera comentar antes de, de despedirnos. Sí, bueno, más que nada estoy a sus órdenes dentro de la Secretaría también de Desarrollo Rural para los proyectos, para los apoyos, aunque no me corresponden, pero yo siempre trato de dar lo mejor de mí para los productores, para que ellos accedan a los apoyos o siempre y cuando facilitarles el proceso que a veces pues dicen que son trámites engorrosos, trámites tediosos, burocráticos, pero tratamos de hacerlo lo más ameno posible. Perfecto. Desde nuestra trinchera. Yo le voy a pedir que cuando vea a Ale, le diga que le mando un abrazote. De tu, de, de tu parte. Perdón. Sí, Con que la, la extraño a mi compañerita de venta. Eran muy bonitos tiempos, la verdad es que ay, me acordé. Eh, que no entendemos cómo hacíamos en ese entonces para andar haciendo, produciendo, vendiendo, pero bueno, eran tiempos bonitos. Pero siempre con buen ánimo, con buen sí. optimismo y siempre cuando había una mala venta, No nos quejábamos, o sea, al no, contrario, damos gracias a Dios. Sí, no decías y, no regreso y siempre Toca. para adelante. Sí, la verdad sí. Ahí con unas con otras nos, nos apoyábamos, apoyábamos a las sí. personas, siempre hicimos buen compañerismo. Sí, eh, nos volvimos como una familia, ya veces, iba, no aunque iba... no iba Y a veces aunque no le vendiéramos a los demás clientes, pero entre nosotros nos consumíamos, nos, nos hacíamos trueque, sí. nos dábamos los productos un poquito más baratos. Sí. Entonces, hacíamos una buena química. Sí, Ahí, éramos la verdad, como una sí. familia. Sí, ah, bueno. la verdad, sí, ingeniero. Ojalá que volvieran esos tiempos. O unos mejores, ¿qué le parece? Que vengan unos mejores, creo yo que sería. De hecho, ¿sabe que ya tenemos tratado también al licenciado Arenas? ¿Sí? Ya nos dijo ah, que no, sí, mire, que en perfecto. cuanto nos den chance de abrir todo esto y, y, y poder reunirnos otra vez, entonces él viene aquí al programa y a ver qué nos platica. Pues Yo te felicito, Messi, por tu programa, porque a través de... De tu parte aquí, de, de muchacho. De poncho, de poncho, del cumpleañero. Eh, pues podemos llegar a las demás personas para sí. hacer eh, promoción dentro de nuestros productos como productores, como artesanos, como mmm, parte pues de la de la, de la de la cuestión comercial, ¿no? Porque nosotros los productores sabemos producir, pero no sabemos vender. Ahí está el talón de Aquiles. entonces Y es donde tiene uno que aprender a todo. Entonces, entre más... El, esté corto el camino entre el productor y el consumidor vamos a tener unos mejores precios vamos a cortar la brecha de ese intermediario que se lleva a la ganancia y sí, pues maestro que desea decirnos antes de irnos ya y bueno yo quiero invitarlos para mañana la clase por internet en Afibio Son a las 7 para eh, combatir el estrés y movernos hacer ejercicio y reforzar el sistema inmunológico Sí, chicos, pues les agradecemos sus oídos, que nos los hayan prestado. Agradecemos al ingeniero Rojo que estuvo el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Eh, gracias por venir hasta acá, a la zona centro de Guadalajara, al barrio chino, que de repente el tráfico se pone tremendo, pero llegamos. Pero aquí hoy estamos. estuvo tranquilo. Hoy estuvo tranquilo. Pues chicos, muchísimas gracias. Cualquier duda, si ustedes quieren que regrese el ingeniero después de explicarnos alguna cosa en especial, háganoslo saber y, y nosotros cuadramos otra cita con él. Pero mientras vamos a ver a quién más localizamos. ¿sí? La próxima va a ser Patti. Nada más vamos a, a poner la fecha y vamos a ver el buen Benjamín hasta cuándo lo podemos aguantar. <risa> Porque quiere regresar. Pues, chicos, pues muchas Poncho... Muchas gracias, Meche. No, como al contrario. Yo Cualquier duda o reclamación, estoy a sus órdenes. Ah, perfecto. Yo creí que iba a decir que conmigo. Dije, no. No, con cualquier, este, el público. Conocedor. Sí, no, cualquier duda, chicos, de verdad. Ya le respondimos ahí a Mercedes eh, Vázquez. Ya le mandamos un mensajito. Claro que nos ponemos en contacto contigo. Y, y claro que sí, sí, este, ahí cuadramos toda la situación. Y pues, obviamente, nuevamente, ingeniero, muchas gracias. Ahorita nos vamos gracias. a tomar la foto del recuerdo. Muy y, bien. Poncho, ponemos canción y Nos vamos ya directo ¿Sí? Vamos a poner la última Que yo les dije a los chicos de, de Brasil De Sao Paulo, a ver qué les parece Esta canción se llama Bueno, no sé si así se pronuncia, pero así se escribe Bobiné oh, Y es de Ska Cubano oh. Vamos a ver qué les parece Gracias chicos, vámonos Gracias. Gracias. Estamos ligados con la música y el baile desde el inicio de los tiempos. Recuperemos nuestra salud física y mental bailando. Ambicios Radio. Ya me cumbió Bobby. Weyba. Vine Bobby, Ya me cumbió Bobby. Weyba. Vine con Ya me cumbió Bobby. Weyba. Vine con Põeba! Kõeba! Ja me cumbio bobi. Uepa! Vine ka bobine. Wabine ka bobine. Bobine ka bobine. Ay bovine ka bovine. bobine ka bobine. Bobine ka bobine. Aga la toronocha con bobine. Bobine ka bobine. Subir la toronocha con bobine. Bobine ca bobine. Ay kõe bueno y rico baila uste. Bobine ka ka bom bom bom bom bom bom bomine cabobine pamahue pamahue pamah bomine cabobine killing bomine cabobine killing bomine cabobine i movime pamobine bomine cabobine and ramava com bovine bomine cabobine and ramava com bovine bomine cabobine Bobineta Bobineta Bobineta Wepa Wepa Wepa quiere mintriving Wepa Wepa Wepa dale Bobin Wepa viene ca Bobineta de Bilbao Bobin Wepa Vine acabou bobine o mine acabou vine, La noche con bombín, La noche con bombín, o vine acabou vine. baila usted, o vine acabou vine. O vine Hast O vine, cabó vine, ay bovineka, bovine. Bobineka, bovine. La con boymen, O vine, con boymen, si eh, O conmigo otra vez? O vamos a bailar sabroso otra vez Vio bime. Vina Ya se funbovi. Vina cabovi me. Vobine cabovi me. Vobine cabovi me. Ay mami me cabovi me. Vobine cabovi me. Vobine cabovi me. Vobine Mama, linda bolita, la bolita, la bolita, la bolita, mamá. Mama, linda bolita, la bolita, la bolita, la One Bobby Man.